Bueno, buenas tardes. Voy a pasar a leer el, el saludo que nos mandan los compañeros. Sí, claro, bueno, dice, hermanas y hermanos de la tribu Yaqui, compañeras y compañeros presentes en el foro de solidaridad por la tribu Yaqui, reciban saludos cordiales y combativos desde Sujá, Estado de Guerrero. Por cuestiones de trabajo y de distancia, no estamos presentes físicamente con ustedes, pero por este medio les enviamos nuestros saludos y solicitarles que vean en la medida de sus posibilidades y fundan también la situación que está pasando con nuestro río. Resulta que el gobernador terrorista de, de Guerrero, el cacique de Ometepec Ángel Aguirre Rivero, sin consultar a los pueblos que habitamos en la orilla del río Surja, llamado oficialmente el Río San Pedro, han goceado el agua con las autoridades y representantes corruptos de San Pedro Puclapa, para entubarlo y llevarlo a la ciudad de Metepec, para quedar bien con los ganaderos y comerciantes del agua de esa ciudad, cumpliendo así su compromiso de campaña y despojando a nuestras comunidades de Vidal y Como ustedes saben, desde hace muchos años comenzó esta guerra de despojo y extermino hacia los pueblos que hemos resistido al sometimiento del poder económico y político imperativo. Esta situación se ha venido acentuando en los últimos años. La guerra en nuestra contra se hace más fuerte porque las necesidades del sistema capitalista así lo requieren. Parte de esta guerra es el despojo del agua que han estado realizando en beneficio de las empresas bajo el cobijo del Estado de Derecho e incluso violando sus propias leyes cuando así les conviene. Los capitalistas han puesto sus ojos sobre los bienes naturales de los pueblos originarios, porque es en los territorio de los pueblos indígenas donde se ha respetado más a la madre tierra. Por eso, se hace importante denunciar y solidarizarnos con las y los que defienden su agua y sobre todo organizarnos para defender lo que nos corresponde. Nuestra libertad, nuestros derechos, nuestras culturas, nuestros bienes naturales, nuestra dignidad. Surjar Guerrero, México 7 de mayo de 2013, nunca más en México que nosotros, atentamente, Comité coordinador de Radio Inmuntad, la palabra verdad.